Aquí justo me encuentro en el estudio del de gran productor y amigo Sebastian Cris, con quien tuvo el placer de hacer el disco anterior paso a paso. Y pues nuevamente se une a, a este proyecto a ponerle su, su toque especial. Y hoy justo nos, to eh, nos tocó grabar lo que es el bajo, ¿no? el instrumento del bajo. Estamos haciendo como cinco canciones hoy aquí. Y tengo el honor de, de trabajar con, con una leyenda increíble que se llama Tony Levin, que es un gran músico que ha, ha tocado con con todas las grandes estrellas que, que se pueden imaginar eh, y aquí está junto conmigo eh, se unió mi música, o sea que estoy como como un niño chiquito viendo a, a un gran músico eh, tocar mi música, o sea que la verdad que yo creo que hoy ha sido uno de los días más especiales de, de todo este proceso de la grabación, todavía falta muchísimo pero me alegro que estén aquí conmigo compartiendo un ratito